Cuidado el mosquito que trae el dengue donde se acumula el agua y está, elimine cacharros, botellas y lata depósitos de agua los debe tapar, canaletas y tanques neumáticos viejos, el agua estancada hay que eliminar. Cuidado el mosquito te va a picar, con repelentes así, así no te va a picar, insecticida tampoco te va a picar, espirales o tabletas habrá que usar, si ayudamos entre todos vamos a ganar, al mosquito y al dengue hay que eliminar.